Que uh -huh. presentamos ahora en febrero en la cosa que tengo como un poco de retorno no ajá bueno vamos me a ver estoy... Si... Me, me estoy escuchando mucho eh, bueno ahora ahora está eh, Pablo Guzo el operador oh. está tratando de mejorar el sí, sistema bueno. este... ahí está, ahí está perfecto bien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 Va honrando a esta chirilla Inglaterra, por la memoria y la abuelas, y cada desaparecido, es de terror que el genocidio Desde la cárcel hoy no sabía. a mientras su nieto uniformado lo golpea por las esquinas ruidos a cacerolazos una provincia sin auxilio que se incendia balas y gases despejando las aceras a un laburante que imprime su billetera un pueblo en marcha con los universitarios llanto de vendidos en frontera hambre y espera en mesa de los comedores los hospitales en lucha y sin respuesta donde están hoy las CGT y los indígenas?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 Hay que juntarnos para poder dar pelea, no es la última y tampoco es la primera, que nadie afloje ni abandone la trinchera, hay un futuro por la calle, se si oyen de afuera.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 ¿Saben, saben lo que hizo el famoso monolizo A la orilla de una zanja, caso vivo una naranja, qué coraje, qué valor, aunque se olvidó el cuchillo, en el dulce de membrillo la caso con heredó, la naranja se pasea de la sala al comedor. No me tire con cuchillo, tírame iré a A la hora de la cena, la naranja le dio pena. Fue tan bueno monolisa, que de postre no la quiso el valiente casado. Ordenó a su comitiva que se la guardara a mí en el refrigerador. La naranja se pasea de la sala al comedor No me tires con cuchillo, tírame con teredor Mono liso en la cocina, con una paciencia china La tomaba día a día, la naranja no aprendía Mono liso con rigor, al fin la empujó un poquito Y dio su primer pasito, la naranja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 el valiente mono dijo, ¡ay, qué papeló! La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tirame con contenedor, a la corte del rey Bobo Bogope a quejarse por el robo. Mentiroso el rey promete que él la tiene el gran bonete porque si comprende sí. De repente dice mono, allí está detrás del trono la naranja que perdí, la naranja se pasía de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tirame con teledor, y la reina sin permiso del valiente mono liso, escondió en una sopera.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 Este, el charanguito, qué sé esa música del norte no, del nor no tiene, no tiene nada que ver con la Argentina. ¿Cómo que la música del norte no tiene que ver con no la argentina? Nada que ver. Si el Norte? No tiene No, la música de la llanura no, el folclore no tiene nada que ver con. El charanguito. No, no tiene nada que ver. Pero si la Argentina vale. es un país no, no largo. Que... Justamente. Y es cierto, Rolando Goldman, que el charanguito no tiene nada que ver con la, con la música argentina.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 Ah, eso, no sí, sí. sabía Qué sí, buena sí, noticia, sí. muy bien El en enlace zapatista ah, o el sea, en enlace zapatista lo encontré. ¿Y, Galeano, no ¿Qué, pa y eh, qué pasó con Galeano? Se cambió de vuelta el nombre Ajá. Capitán Marcos sí. Muy bien, lo bueno, vamos a buscar Abrazo bueno. enorme, Rolando Escuchamos fuerte hasta abrazo siempre para vos. Gracias, que estés muy bien Un fuerte abrazo de los soldados. Y aquí está el charango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 que la posibilidad de una realidad diferente, mejor, fue destruida. Dijeron que la rebeldía terminó. hija.